Sí, la verdad que es un conflicto que viene sucediendo hace tiempo y ahora, bueno, nos encontramos en la plaza,、eh, realizamos una asamblea en conjunto con trabajadores y trabajadoras de todo el municipio, dado que el intendente Walter Festa negó、eh, la posibilidad del aumento, un aumento que ya se había establecido en el marco de las paritarias. Bueno, ayer, informalmente, planteó esto, de que no nos iba a dar ningún aumento. Ya... Así que por eso estamos convocados,、sí. estuvimos con medida de paro hace ya un mes y medio en el marco de negociaciones, de asambleas, d i g a m o siempre s apuntando al diálogo. Y la verdad es que hoy hay un ambiente bastante candente, estamos muy enojados y enojadas por la negativa. El propio intendente había participado de la negociación de la reunión paritaria en la que se acordó ese 15%. Claro, claro, sí, porque son mesas paritarias donde tienen que estar los delegados de los sindicatos, tiene que también estar el intendente. Él, en ese momento, a principio de año, acordó un aumento para diciembre.、Uh -huh. En estos meses, lo que se pidió es adelantar el aumento, dada la inflación y el contexto, y es ahí donde cayó, digamos, lo que él había planteado en su momento. Ahora, lo cierto es que、eh, él dio la palabra de alguna manera en, a los gremios de este aumento del 15% en dos tramos, de 7,5 a 7,5. ¿Qué pasó en el medio que dio marcha atrás? Y la verdad no sabemos qué es lo que pasó. Sí se acordó esto,、eh, después empezaron un montón de excusas,、eh, planteaban la responsabilidad de provincia. Eh, en esto, nosotras estuvimos también、eh, realizando asambleas, y e n d o a l Consejo Deliberante. l El Consejo Deliberante del, de Acá de Moreno、mm. le planteó a él que tiene que pagar el aumento, y la verdad que al momento él mira para otro lado y no, no nos da respuesta. Sucedió también que en el marco de este conflicto se conocieron pase a plantas de trabajadores con 12 años de antigüedad con salarios que están en el tope de la categoría, algo así como 50 mil pesos, cuando hay trabajadoras y trabajadores municipales que cobran menos de 15 mil pesos y tienen muchos años, ¿no? Sí, la verdad que es terrible l comunicado donde él plantea esto: que hay sueldos de 29 mil para arriba, hay compañeras y compañeros que están cobrando 10 mil de básico. Hay compañeros y compañeras que son monotributistas hace años y que incluso no cobran mes a mes. Ni hablar de compañeros becarios o becarias que cobran seis mil pesos cada tres meses. En eso, en toda esta situación,、eh, tomamos conocimiento de Paz de Saplanta, de allegados de él y a la vez que también se adjudicaron categorías que no corresponden. ¿Cómo es eso? Y una vez que vos pasás a planta permanente, t e n é s una categoría mínima.、Uh -huh. Nos enteramos que han pasado compañeros a planta permanente, pero con una categoría cinco veces mayor a la que tendrían que haber tenido. Y casualmente, esos son,、eh, son parte del personal que llegó con el intendente Festa. Sí, sí, sí, son gente que milita para él. Bueno, la verdad que esto, como te decía, hay mucho enojo porque. Estamos pidiendo a lo que nos corresponde, somos trabajadores y trabajadoras, que ponemos empeño en nuestra tarea. En el caso n u e s t r o de niñez, es un área muy sensible, con problemáticas muy complejas, que también es difícil para nosotros parar, porque implica no atender a la familia. Pero en este momento, si bien garantizamos una guardia mínima, sabemos que es necesario estar acá en la plaza. Ahora, el intendente fue más allá esta semana y no solo de reconocer, de desconocer el acuerdo que ya había anunciado y que había prometido en esa reunión paritera, sino que además ahora, de un poco lo que es una amenaza, es que no se podrían directamente pagar los salarios de los trabajadores y trabajadoras municipales de Moreno porque está es la medida de fuerza que impide la recaudación. O sea que serían responsables también de que no le paguen el salario a ustedes, los trabajadores y las trabajadoras, de que no se les pague el salario. Tal cual, tal cual, es lo que él estuvo planteando. Y la verdad que, digamos, genera en los vecinos y en las vecinas una, una idea que no es así, digamos. n o r o s no hemos bloqueado la puerta de la municipalidad, hemos tomado en algún momento la MUNI, pero no todo el tiempo.、Mm. Además, el municipio recibe dinero no tan solo de las mesas de entrada acá, sino también de otros lados.、Mm. Él, una vez más, responsabiliza a los trabajadores y trabajadoras de esto. Cuando sabemos que es su responsabilidad pagarnos a l día 10, hoy la verdad no sabemos si vamos a cobrar el 10,、eh, no sabemos si vamos a cobrar directamente. Claro. Ahora,、eh, ¿cómo evalúas, y lo último, y te, y te agradecemos no haber i d estos minutos, cómo evalúas、eh, esta disputa en las redes sociales, porque ni siquiera hay reuniones cara a cara, entre el intendente saliente Walter Festa y la intendente electa Mariel Fernández, que también de alguna manera、eh, r o z a el conflicto con los trabajadores municipales? Sí, la verdad, muy a modo personal,、sí. son disputas que entre ellos y ellas, digo,、sí. la verdad, nosotros. Hoy estamos luchando acá. Cuando llegue Mariel, si hay que luchar, también vamos a estar haciéndoles frente.、Eh, porque nosotros queremos que se reconozcan nuestros derechos, queremos tener recursos para laburar, queremos que nos paguen, queremos más compañeros y compañeras trabajando. Así que, más allá de esa disputa que pueden tener entre ellos, acá los trabajadores y trabajadoras vamos a seguir. Bien. ¿Cómo continúan hoy Están ahora frente al municipio, me decías? Ahora vamos a estar concentrados y concentradas al、eh, frente de la municipalidad durante todo el día. Seguramente vamos a estar desarrollando alguna asamblea,、eh, pero bueno, es esto. Vamos evaluando constantemente cómo seguir y de forma e s t asamblearia, a tratando de dialogar entre todos y obviamente convocamos a quienes quieran estar acá y sumar fuerza. s